Capítulo 14. Isaías habla en cuanto al Mesías. Se expone la humillación y los sufrimientos del Mesías. Él hace de su alma ofrenda por el pecado e intercede por los transgresores. Compárese con Isaías 53. Sí. ¿No dice Isaías, quién ha creído nuestro mensaje, y a quién se ha manifestado el brazo del Señor? porque crecerá delante de él como una planta tierna, y como raíz de tierra seca. No hay en él parecer ni hermosura, y cuando lo veamos, no habrá en él buen parecer para que lo deseemos. Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. Sin embargo, lo hemos tenido por golpeado, herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus llagas somos sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas nos hemos apartado, cada cual por su propio camino. Y el Señor ha puesto sobre él las iniquidades de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Fue llevado como cordero al degolladero, y como la oveja permanece muda ante sus trasquiladores, así él no abrió su boca. De la prisión y del juicio fue quitado. ¿Y quién declarará su generación? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes. Por las transgresiones de mi pueblo fue herido. Con los inicuos dispuso él su sepultura. Y con los ricos fue en su muerte. Porque no había hecho mal. Ni hubo engaño en su boca. Mas quiso el Señor quebrantarlo. Le ha causado aflicción. Cuando hagas de su alma ofrenda por el pecado, él verá su linaje, prolongará sus días, y el placer del Señor prosperará en su mano. Verá el afán de su alma, y quedará satisfecho. Con su conocimiento, mi justo siervo justificará a muchos, porque llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, la repartiré una porción con los grandes y él dividirá el botín con los fuertes porque derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores y llevó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores